Lita Boitano que emoción qué lindo gracias Alberto y aunque no esté acá presente a nuestra Cristina este lugar es un recuerdo también muy importante este museo es de, para, para todas nosotras creo para para todo el país, muy, muy importante. Y volver acá es como como empezar desde el laspaso de ganar y estar acá ahora, con todo lo que implica pandemia, con todo lo que implica ese enemigo agazapado, esos cuatro años pero más que agradecimiento y, y agradecer a la vida de estar vivas y vivos. Y me encanta el número que dio Horacio de, de de todas las las otras viejas que uno no ve, porque están en otras provincias y que a veces no, no las contamos. Y, y realmente uno representa, yo creo a la mujer siempre dijimos siempre pensamos que ¿no? no somos diferentes a cualquier mujer que lo que pasa es que las mujeres tenemos perseverancia y esa perseverancia hizo que lucháramos cada una como pudo de, desde el principio y los padres también lucharon pero cuando yo venía caminando una cuadra antes de llegar acá con mi sobrino que anda por ahí, eh, y le decía, ¿sabés que el marido de Nora Cortiñas trabajaba en el Ministerio de Economía y miraba desde la ventana y no podía decir palabra porque podía perder su trabajo? Y Nora estaba en, en, en, en la ronda como todas nosotras al principio que estábamos todos juntos. Por eso lo de colectivo, lo de unidos, lo vivimos desde el principio porque familiares, que fue el primero que se formó en la liga, que nos cedió una sala en la liga argentina por los derechos del hombre en ese momento y por los derechos humanos en estos últimos periodos, justamente eh, allí iban mad madres, padres, hermanos, hijos, abuelos, Abuelos, porque también había abuelos que habían perdido a sus hijos y que tenían los nietos chiquitos que los llevaban, porque por ahí había quedado la abuela sola, con uno y dos nietos que los llevaban hasta la liga. Y ahí se hacían asambleas. Y después cada uno fue tomando su su grupo como abuela, ni, ni hablar como la especialidad. No, no es especialidad la palabra pero con, con, con una temática que agregaba a la búsqueda de los hijos, lo, los nietos otros seguimos y yo seguí siempre en familiares como una de las tantas madres de familiares y esposas y, y, y hermanas y padres y seguí allí porque bueno fue mi segunda familia primero cuando Cuando llegué, porque de las mismas familias nuestras, por lo menos en mi caso, eh, me acogían a mí con mucho afecto porque a mis hijos los amaban, pero después sintieron miedo. No no cabe duda que, que la televisión y dónde está su hijo y cuídelo y los subversivos y los terroristas, para muchos de la familia que realmente nos querían, a los tres o cuatro días, cuando uno se cambiaba de casas, a los tres o cuatro días por ahí nos decía, ¿podés ir a otro lado? Entonces mi segunda familia fue siempre familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, porque luchamos por la por los 30.000 desaparecidos y los más de 10.000 presos políticos que tuvimos. y No hay que olvidarse nunca, y miles de asesinados. Entonces, los, los y, de, y de los sobrevivientes, ni no hay, no, hay, no hay duda, sin los sobrevivientes no hubiéramos hecho ni estaríamos haciendo lo, los, los juicios que llevamos adelante. Y a mí me gustaría decir en este 24, Alberto y a todas las compañeras que ya se los dije, pero y los compañeros, este 24, que no es de la plaza para nosotros, porque realmente, y cada día que pasa, eh, hoy le preguntaba eh, de, de, con, con Alberto realmente y con todos, prácticamente desde hoy o desde ayer, ya nos dan la segunda la segunda vuelta de, de este maldito bicho, eh, prácticamente que lo tenemos ya instalado, poco pero lo tenemos, y para cuidarnos, eh, más todavía, creo que estamos seguros de que no teníamos que llamar A, por lo menos a la plaza por un problema de seguridad de todas todos y todes. pero a mí me, me ha pasado que a, con, con lo de a 20 a 45 años del golpe genocida del golpe cívico militar eclesiástico como dice tati pero que no es el que lo dice Tati, en esa época lo fue y bueno, y ahora Francisco nos están dando una mano y yo pido todas las noches para que nos ayude y que Dios lo ayude a él también, a que pueda llevar adelante todo lo que está haciendo. Entonces yo me reivindiqué con Francisco, pero pero bueno, esperemos que se siga portando bien, porque como Bergoglio no lo quería ni pintado. Pero pero realmente eh, lo, lo, lo de plantamos memoria, no, no, no tengo seguridad a quién se le ocurrió esa frase, pero la consigna me parece extraordinaria. Plantamos memoria y ese árbol que nunca creo que en ninguno de los años se desparramó tanto en el país Eh, podría ser el árbol lo podría ser otra cosa, eh, pero algo todo el mundo está haciendo. Entonces, a mí me está pasando, pero eso lo siento en el alma, yo ya era viuda cuando desaparecieron mis hijos, me está pasando que nunca estuve más cerca de mis hijos como este año, para el 24 de marzo. Y no lo digo para llorar, sino lo digo con, con lo que siempre nos acompañó. Eh, la la la búsqueda en un tiempo, la calma, el duelo, pero también la alegría, porque en durante la militancia hubo mucha alegría. La hubo también entre nosotros en determinados momentos. Alegría para luchar, y alegría y miedo, todo todo junto. Y, y evidentemente creo que cualquiera de nosotros puede tener alegrías. Eh, festejábamos cumpleaños en la Liga, en el 77, 78, una vez por semana, los no, una vez por mes los cumpleaños de, de los que éramos jóvenes porque teníamos 45, 43, 48. Esa edad, la que tienen los hijos. Por eso ahora los retamos cuando no hacen las cosas que nos gusta pero las retamos. Y en el tiempo que nosotros empezamos, las que eran militantes, que por suerte estaban vivos, pero que por ahí no los veíamos en las reuniones, porque... Tratábamos de que se cuiden y, y en ese momento nosotros, para ellos éramos las viejas o los viejos. Así que eh, re, realmente me, me, me emociona mucho y, y hay algo que estoy contando todos los días que parece una trivialidad que no tiene nada que ver con, con, con las desapariciones, pero cuando los otros días y le hicieron el homenaje al cumpleaños de Astor Piazzolla de los 100 años, lo transmitieron por el canal, yo todavía le digo canal 7 y se ríen, eh, lo transmitieron y cantó Amelita eh, Baltar, cantó el Balada para un Loco, pero en ese momento que yo estaba mirándolo, eh, dijeron que ese tango se había estrenado en el año 69. 69 mi marido había muerto en el 68 mi hija tenía 16 años, mi hijo 13, y estábamos los tres hace 51 años mirando el programa porque era un concurso y aplaudiendo balada para un loco y, y en ese momento se me caían las lágrimas, pero no No lloré, hablaba con mis hijos Tenía 51 años después Porque yo estaba sentada en el mismo lugar Con otro televisor y otro sillón Pero en la misma posición Y yo dije, Dios mío, lo tengo Adriana y Migue Entonces este año, por eso digo Con todo lo que se está haciendo Este es un broche hermosísimo Mañana 24 horas Lo, lo sentiremos plantando el árbol en la esma en cada en cada uno de nuestros edificios y otras cosas y, y realmente creo que es así por lo menos así decía un periodista así lo siento yo y ahí mostramos que somos muy jóvenes todavía pero la verdad que yo pido a Dios que me dé salud de como creo que todos lo pedimos siempre, que termine la pandemia, pero que me dé salud para vivir, Alberto, este gobierno glorioso que tenemos con vos y con Cristina, con todos los que ayudamos a que a que estemos cada vez mejor, a que estemos unidos, a, a, a vivir a gozar, porque todos nos merecemos realmente esto después de cuatro años nefastos y de toda la historia, por supuesto, así que gracias Alberto muchas, muchas, muchas, muchas a todos los presentes a todas las compañeras de los organismos que, que no están pero que están eh, y, y gracias la verdad que No tengo más que agradecimiento y amor, pero ganas de luchar. No tenemos que dejar que se repita.